Hola, Cisela, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo están? Bien.、Eh, bien feliz bien. de poder contarles en esta semana, q u e ya s e está cerrando,、mm. eh, cómo、eh, ponemos eh, todos los años un mensaje para que se sensibilice las mamás y las familias en relación y en torno al nacimiento humano, ¿no?、Mm. Eh, Silvana decía: s bueno, este es del 17 al 22 y este año, todos los años van cambiando de, de lema, ¿verdad? De lema. Esto se hace desde el año 2004.、Eh, una, una asociación francesa fue la que puso sus primeros lemas y,、mm. y fue contagiando a, to, a, a, todo lo, a todo el mundo.、Mm. y Año tras año se va sacando un lema que sensibiliza y、eh, trata de profundizar y, y, y de poner ¿no? eh, en valor. Cada, cada lema y ver cómo se puede cambiar en el diario, ¿no?、Mm. En, en la asistencia en cada lugar del mundo ¿eh? y desde cada profesional que asiste a nacimientos, ¿no?、Mm. Buenísimo. Este año es el respeto por las necesidades de la madre y su bebé en cualquier situación, ¿verdad? Sí, hay, hay, hay otro. Hay, me llamó la atención porque hay dos lemas que, que andan circulando、eh, y es distintas formas de parir. Los mismos derechos.、Okay. Ese es el otro lema que es,、eh, se, se sacaron s dos lemas este año.、Okay. ¿No? Fue curioso. Pero bueno,、eh, igual, más o menos son parecidos los dos.、Uh -huh. ¿Mm? eh, Silvana, uno cuando、eh, habla del de e parto respetado, lo primero que piensa es en la violencia、eh, obstétrica, ¿no?、Eh, pero bueno, es un tema sumamente amplio, ¿verdad? Es muy amplio. Muy amplio. Yo soy.、Eh, Eh, yo me llamo, me, me llamo partera, n o porque tengo muchos años de profesión, Bueno, pero、eh, es una carrera que es,、eh, es de grado, se hace en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades, y soy licenciada en obstetricia, como me presentaste.、Uh -huh. eh, y a través del tiempo, hace bastante que me recibí, a través del tiempo, como que、eh, esta violencia que a lo mejor antes en la, en la atención diaria uno no la visibilizaba, ahora la visibiliza con, con mucho. Eh, en muchas situaciones se repite a diario, y、eh, la violencia básicamente es el no respetar los derechos del otro, n o de una mujer que、eh, está en una situación vulnerable donde necesita mucho apoyo de nosotros、eh, y, y, dejar a su, y en, hacer entrar a su familia también, n o porque antes era como que era algo exclusivo de la institución y la madre. ¿No? Como era, yo te hago el parto, y el parto lo, lo hace la mamá、eh, con toda su sabiduría corporal y, con todas,、eh, y lo mismo que el bebé, ¿no?、Uh -huh. Entonces se cambió esa mirada, y por eso los que todavía no hicieron ese cambio, tanto, tanto familia, tantos asistentes de, de, de, en nacimientos, ese cambio, esa mirada que la madre tiene se, es la que necesita. ¿no? Y que donde pone todos sus derechos, y nosotros tenemos que respetar. Perfecto.、Eh, a lo largo del tiempo, sí se fueron dando un poquito más a conocer o se pudieron visibilizar、eh, bueno, al algunas cosas como muy puntuales, estos derechos que, que, que tenemos, que. que, que... Podemos e n algunas instituciones o no、eh, gozar. ¿Vos cómo, cómo ves esto? ¿Se ha podido modificar en cuanto a instituciones a que se pueda realizar、eh, un parto totalmente respetado? todavía bueno, falta Bueno, estos t a n parado, viste que eh, eh, juntamente cuando salió toda esta, esta、eh, asociación francesa que te contaba en el 2004,、sí. nosotros en el 2004 aprobamos, o sea, nosotros como, como país, ¿no?、Eh, Eh, la ley de parto respetado, que es la 25.929.、Eh, curiosamente, esta ley se había aprobado, pero no se había reglamentado y se reglamenta en el 2015.、Uh -huh. O sea que se, como que se fueron perdiendo 11 años en el medio y、eh, los que, todos los que de alguna manera defendían y estaban a favor, totalmente a favor, fueron haciendo un trabajo a través de estos años donde hoy te puedo decir. Yo、que ya, ya te contaba que hace muchos años, yo me recibí en el año 1984, así que tengo más de t r e i 30 y pico de años de, de,、mm. de profesión, vi este gran cambio. Así que hoy te puedo decir que estoy súper contenta de、eh, ver que en, en todas las instituciones, no solamente privadas, también públicas, se está viendo este cambio y se está trabajando un montón sobre estos cambios necesarios. n o、mm, Bien. ¿Cuáles crees que son、eh, los principales derechos que hoy cualquier ciudadano puede reconocer a, a simple vista a la hora de, del momento ¿no? de, de parir? ¿Y cuáles todavía crees que bueno, faltan por conocer, por, por visibilizar? Bueno, lo más, más, lo, más importante, lo más importante es la información.、Mm. Yo creo que la mujer, hay uno de los lemas, por ejemplo, que es para saber con quién parir o para saber cómo parir,、eh, ¿no? Y si vos no estás informada como mamá, ¿no?、Uh -huh. eh, no podés elegir, o elegirías、uh -huh. mal, o estarías insegura. Entonces pones en el otro, en el, en el que presta el servicio de salud, pones todo ese poder.、Uh -huh. No sé si me explico. Sí, sí, sí. s í Entonces, primero, lo primero es informar de todo el proceso de nacimiento a la familia, a la mamá principalmente,、uh -huh. y、e、incorporar l a a la familia. Sí. Es necesario que la mamá esté acompañada por su familia por, durante todo el proceso de embarazo, parto, posparto t y crianza. La institución de salud le tiene que、eh, permitir estar con su bebé desde el momento que nace y que no se separen nunca, salvo bueno, si hay algún problema、eh, de salud que lo, lo merita. n o Más、sí. importante que el bebé tenga que estar en, en neo o algo así. Pero, No deberían separarse nunca. Un una mamá sana y un bebé sano después del nacimiento no deberían separarse nunca. n o ¿No? eh, Bueno, eso.、Eh, también tienen un montón de derechos de poder r d d e c i i decidir sobre el modelo de atención.、Mm. También. Pero bueno, eso va ligado a lo que dije al principio.、Eh, se basa en la información.、Uh -huh. Si no hay una buena información, por eso. Eh, la mamá no p o d í a decidir si ella no está informada.、Okay. o ¿No? okay. eh, Bueno, decíamos hasta el 22,、eh, es una semana ahí de, de concientización. Nos contabas que、eh, que bueno que,、eh, tenés varios años ahí de, de profesión.、Eh, sí. No, ¿Nos contás dónde hoy eh, eh, estás eh, atendiendo, dónde、Ay. estás trabajando? Yo trabajo en, en Ciudad de Buenos Aires, trabajo en el Hospital Pirobano. Que está en, en la calle m o n r o é y en provincia de Buenos Aires estoy en el hospital Petrona Visegas de Cordero, que es en la ciudad de San Fernando.、Uh -huh. eh, y, y bueno, y soy docente también de la, de la carrera de obstetricia de la Universidad de Buenos Aires.、Eh, este, tengo una materia que cursan las, el alumnado que, que tengo a cargo está en s t á e el hospital de Petrona Visegas de Cordero. Que es práctico hospitalario.、Eh, y bueno, y ahí, en, tanto en los dos lugares, hemos、eh, este, hecho algunos cambios en, en, en, las salas, en las salas de atención donde suceden los nacimientos,、uh -huh. se trajeron herramientas y facilitadores para, para poder tener movilidad durante el trabajo de parto,、eh, para que las mamás puedan deambular, que puedan estar en posiciones verticales. Eh, le llevamos música,、eh, aromas, o sea, tratar de hacer como un ambiente un poco más familiar, como en casa, ¿no? Sentirse un poco más、eh, cómodas en ese momento que, bueno, y o te digo, es muy vulnerable, ¿no? Donde el dolor es como、eh, la palabra que más creo que. Eh, cuando uno, uno le cuenta, bueno, contame cómo es un nacimiento, dice te duele, ¿no?、Mm. O sea, el dolor es la palabra que más、eh, uno trata de, de, de trabajar y de. De afrontar ¿no? uh -huh. en el nacimiento. Y esto que decíamos, ¿no? Uno cuando piensa en la, en la semana、eh, del parto respetado, muchas veces piensa en el momento del parto, pero bueno, vos también contabas que esta semana es para bueno, concientizar sobre un montón de aspectos, sobre el embarazo sí, y、tal、sobre cual, la lactancia, ¿no?、Cual. El post y eh, también eh, cuenta dentro de, de esta semana y concientizar so, sobre、eh, el embarazo y, y luego del, del nacimiento. Sí, sí. Yo creo que, yo como trabajo en hospitales públicos, nosotros no tenemos la posibilidad de conocer a la mamá previamente.、Claro. Generalmente yo estoy de guardia, mi función es estar de guardia, suponete, e n t r o de la mañana y salgo al otro día la, a la otra mañana. Entonces, las mamás que vienen a, a, a parir no me conocen a lo mejor.、Mm. Entonces, yo tengo que, de alguna manera, desarrollar herramientas rápidamente para que la mamá pueda confiar en mí. ¿No? Y en, en el equipo de salud, o sea, en el e o que i p o q u estamos trabajando ese día de guardia.、Eh, este, así que, bueno, es un trabajo que, donde、eh, tiene que ser rápido, donde uno tiene que、eh, visualizar y preguntar lo primero: bueno, ¿qué Bueno, o querés necesitar? Querés, ¿Cómo querés parir?、Eh, vos d e c i m e lo que necesitas y yo voy a tratar de, ¿no? eh, de, de poder. Acompañarte en lo que vos necesitas. Yo creo que eso es y,、eh, fundamental. Y otra cosa también que se ha visto y que lo veo muchísimo, por ejemplo,、eh, los cambios de cultura, como que a través de, de nuestra historia cambiaron culturas que, que vinieron a parir. Por ejemplo, en el Pirobano tenemos cerca、eh, toda la comunidad china del barrio chino, por、mm -hmm. ejemplo, vienen muchas chinas a parir. Y ahí tenés, tenés que tener como otra mirada también, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, bueno, no sé, en un momento habían venido muchas mamás de Perú, de Paraguay, ¿no? Como que hay muchas mamás que vienen de otros lados y que tienen a lo mejor otra cultura para, para el nacimiento y, hay, y nosotros debemos adaptarnos a las necesidades de esas mamás. Perfecto.、Eh, Silvana, te agradecemos、sí. estos minutitos, el poder charlar, el poder saber y seguir visibilizando esta Semana Mundial y todo lo que representa, ¿no? Un parto respetado. Sí,、eh, yo les agradezco a ustedes para poder, bueno, este, este, este tiempo para, para poder transmitir, bueno,、eh, lo que me parece súper importante,、eh, porque eh, cambia el, el nacimiento, la forma de nacer cambia a la persona, cambia a la familia y va a cambiar al mundo. ¿eh? Bueno. Eso h e seguro. Te agradecemos estos, estos minutitos. Bueno, muchísimas gracias y que tengan una, un buen, una buena jornada.